activa popular que está visible en elricolore.or y audible cada 2 viernes a partir de las 5:30 de la tarde en Zopimpa y Ratia 101.9 salid, salid, de casa, bajar a la plaza, subir al monte, todo lo malo y hacer una fogata donde el fuego pagano nos libede de todo ello. Apurad, que espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir bailar y saltar que se caiga todo lo que nos pesa y que el fuego nos traiga el despertar Bueno, Arratsal León, gustioei, berriro hemen gauez, Herri eh, beste bestialari bat, eh, Arratsal León, Arantzantzan, Arratsal León Maki. Arratsal olatz botoietan ordau beti ripolit batekin, eta bueno, ba gaur eh, gauza da euska eta bueno, empezamos como ya sabéis hoy tocamos un tema que es Arantza, el tema de hoy. El tema de hoy, pues vamos a hablar un poquito de, de la noche de San Juan, no de esta, esta noche mágica que vamos a tener la semana que viene, el día 23, ¿eh? con todas las sanjuanadas, todas las fogatas y todo. Y vamos a hablar un poquito pues de, de lo que es en sí la noche de San Juan aquí en Euskal Herria. Bueno, uh -huh. pues que tenemos un montón de cosas, porque sí. vamos a hablar de los, de los hosticios, luego vamos a hacer un viaje mitológico por Uscalerría, tenemos un libro maravilloso para comentaros... Bueno, la verdad es que tenemos un programa de lo más de lo más uh -huh. completo hoy. Y bueno, eh, noticias uh -huh. eh, que noticias serán eh, breves esta vez, o intentaremos que sean breves y no será mucha chapa. Es. Pero bueno, comenzamos eh, introduciendo un poco el, el tema... De, de, de hoy, eh, la noche de San Juan, el solsticio de, de verano. Y bueno, comentar lo del tema del solsticio de, de verano, pues, eh, de dónde de dónde viene... y eh, los ritos, por qué lo del fuego... Y bueno, realmente eh, eh, el solsticio de, de verano, como ya sabéis eh, muchos y muchas de vosotras, eh, hay dos al, al cabo del año, Y, y, bueno el solsticio de verano eh, que se da en, en la parte en el hemisferio norte uh -huh. no se da en el hemisferio sur sería el, el solsticio de invierno en el hemisferio sur uh -huh. y de lo que se trata es pues bueno el día eh, más largo del año el 21 de junio verdad eh, es cuando empieza empezaría a caer ya el sol a, a partir de ahí los días empezarían a ser más cortitos Y entonces eh, antiguamente las hogueras eh, era como un rito para dar fuerza al sol para pues bueno, pues eso, para para que cogiera Cogiera esa, esa fuerza Para continuar ahí brillando En lo alto Y, claro. y ayudando, ¿verdad? Sí, porque Lanza? es justo Que eh, en, es, en lo que es ese día A partir del día del día 21 Los días son más cortos Entonces la gente los a todos los antiguos Pensaban que, que pues algo pasaba Con el sol, ¿no? Porque de repente, claro Los días duraban menos Entonces, mediante este fuego Mediante esas eh, fogatas Y estas hogueras Era una forma como de darle energía A ese sol, ¿no? Como de animarle uh -huh. Para que los días Pues fuesen Fuesen más más largos Sí Y luego, pues bueno, tenemos que comentar sus orígenes, y por uh -huh. supuesto sus orígenes, como tantas y tantas fiestas que tenemos, eh, son paganos, y luego más tarde fueron cristianizadas, pero realmente no se tiene muy claro de dónde puede venir eh, el origen, pero bueno, que nosotros hemos encontrado tres posibles, uh -huh. y una es pues de una, de una celebración celta, que se llamaba esta celebración eh, Beltáin, que significa eh, fuego de Bel o bello fuego. Y nada, pues era un festival anual en honor al dios Belenos. Uh -huh. Y luego eh, también podemos encontrarlo pues en fiestas eh, griegas, que eran dedicadas al dios Apolo, que se celebraban en el solsticio de, de verano, encendiendo grandes hogueras de, de carácter purificador. Y por último... Ahí están eh, los romanos también pues que se, por su parte eh, dedicaban eh, a la diosa de la guerra minerva pues eso unas fiestas con fuegos y tenían la costumbre de saltar tres veces sobre las llamas ¿no? y entonces pues bueno esto es un poco esa introducción del tema sobre el solsticio de verano que continuaremos más adelante con las eh, después de las noticias verdad danza sí sí eso sí hablaremos muy profundamente de, de todo esto Y sobre todo de, del tema del fuego, ¿no? Que yo creo que, que, aunque, bueno, pues cada vez lo tenemos más difícil, ¿no? El poder disfrutar de una, de una noche de San Juan. Pues porque cada vez está está más complicado por el uh -huh. tema de los permisos y demás. Sí. Pero, bueno, es una noche mágica. Yo creo que todos y todas, desde muy pequeñitos y muy pequeñitas, era la noche como que era el pistola de salida del, del verano. Yo me acuerdo en el barrio, en Rontegui, que, que San Juan era, era decir, ya está. Ya me quedan dos meses por delante para estar de jugando en el, en, el, en la calle con los amigos con las amigas ya noche mágica donde nuestros padres y nuestras madres nos dejaban mogollón de tiempo mogollón de tiempo nos dejaban hasta las 8 de la mañana negra pero de de de de para vernos teníamos mogollón Y sí, luego, sí, sí. pues, la chocolatada, el Pero bailar bueno, alrededor del fuego, que güey. siempre se caía alguien, tira como todo. Ahí sí, como... sí, sí, sí, sí, sí, es verdad. Es sí, verdad, bonito, sí. bonito. Es una penita que ahora nos cueste cada vez más, pues, disfrutar, ¿no?, el Baracaldo y en los barrios de, de las fogatas. Pero, bueno, nos hemos creado las alternativas, ¿eh?, nos hemos las alternativas <risa> sí, a ello, ¿eh? Vamos a seguir disfrutando la noche de San Juan y, bueno, que eso que eso nos quede claro. jaja ja. Pues nada, hola, cuando quieras, noticias. Informazioa de todos los colores. Colore guztietako informazioa. Bueno, eta lehenengo albistea, eta, bueno, daukaguna da hori, ez? Eh? Uda albiltza aurrera badakitzu ez, ea azte ontan eh ustaliaren 95 hasiko ba, da udabiltzaren kontrako makropaiketa ese ta bueno, e, aipatutako ausian ba, eider Ider Barakaldoko sinegotzi hoia eh ausipetuta dau eta bueno, ba, orain ja ba dira eh ba e, itxaldiak egiten E, aurkezpenak egiten, eta barakaldonen azte honetan e, egin zuten e, ja, aurkezpena salesian nozen, eta e, gaur e, adibidez, e, izango da e, trapagan e, eta hainbat e, herrietan, ez? E, Euskal Herriko e, herrietan eta, bueno, E, horretaz gain, ba, ba zer esan, ba, ba hori, ba, beste makro epaiketa, e, gongo dela, hor Madrilen, eta, bueno, ea nola bokatuko duen epaiketa honek, baina, zera, ja pilak jarrita zeuden, eta, eta horain, ba, pilak piztuta jarritzen, jarritzen dutez. Bueno, comentaros un poquito para, eh, para las personas que no sepan qué es Udal Vilcha, eh, pues que Udal es la primera institución con una estructura nacional del pueblo vasco. ¿no? Esta misma pues fue creada el 18 de septiembre del 99 y a dicho evento eh, concurrieron unos 2.000 electos municipales, tanto alcaldes y concejales, de los siete territorios de Euskal Herria, pues con un firme propósito de reafirmar la asistencia del pueblo vasco como nación, y para trabajar desde pues desde esta herramienta política con la construcción nacional de euskalerría y impulsar la colaboración entre los municipios vascos eh, de los siete territorios históricos, ¿no? Pues en las siguientes temáticas un poco, pues en la temática pues de lengua, cultura, bienestar social, deporte, medio ambiente, desarrollo económico, identidad y la plena vigencia de los derechos inherentes eh, que como nación le corresponden al pueblo vasco pues con este propósito de impedir el avance de, en la estructuración de una organización nacional vasca, no uh -huh. pues digamos que las autoridades del estado español pues ordenaron la, la realización de una operación policial, lo que estamos hablando en estos momentos, no de este macrojuicio, y bueno pues eh, digamos que este avasallamiento judicial contra Udo Albirza, pues ha continuado con el, con el procesamiento judicial de 22 cargos electos municipales y colaboradores Eh, los que serán juzgados bajo la acusación de terrorismo. Eh, los acusados eh, deberán hacer frente a solicitudes de penas eh, de entre 10 y 23 años de cárcel, eh, así como de la ilegalización ¿no? de, de Udal Vilcha. Decir que ante el inminente comienzo eh, comienzo del juicio, en el mes de julio, pues solicitamos eh, que, bueno tanto nosotros como toda la plataforma de, de amigos de, de Udal Vilcha, Eh, ...que se suspenda de inmediato este procedimiento este procesamiento... ...cuyo único propósito es difamar y desmembrar... ...una organización como Dalvilsa... ...cuyo único pecado ha sido la articulación social... ¿no? ...y articular socialmente y políticamente... Sí, sí. ...pues al pueblo vasco, Escalerría... ...y pues bueno, pues aquí un poquito... ...os animamos a que vengáis luego a las 8 de la tarde... ...a, la, a las puertas del, del Ayuntamiento... ...a esta concentración... Bueno, va Oriorda o albisteaota, urrenguada, Ori. ori. Eh, Berriochoac, el Carteac, va, eh, ha preparado un boletín monográfico sobre los chanchullos del Ayuntamiento de Baracaldo. Y este boletín monográfico, ¿qué es lo que nos va a mostrar o que nos va a explicar? Pues bueno, los diferentes, como bien dicen, chanchullos del Ayuntamiento de Baracaldo, pues bueno, que Berriochoa quiere denunciar las situaciones de, de pésima gestión, de fraudes en, el, en los servicios sociales, enchufismos, ocultación de información a través de favores, trapicheos, despilfarro, de etabar, etabar, etabar. Y bueno, eh, dentro de todo esto, por supuesto, hay otras eh, cuestiones como, por ejemplo, anomalías en los planteamientos Planes eh, urbanísticos, eh, falta de transparencia en la gestión pública, planes urbanísticos cuestionados por la Judicatura, graves irregularidades en la gestión eh, municipal y, bueno, como nos dice BR a palabras textuales, nos encontramos con los servicios sociales municipales saturados por la actual situación de crisis económica, con un alarmante aumento de desempleo, con una de las tasas más altas de precariedad laboral, con el precio de las viviendas por las nubes y en el otro lado de la balanza nos encontramos con enchufismos, ocultación de información, tratos de favor, trapicheos y despilfarro de los recursos económicos. Esto es lo que nos comenta, ¿verdad, Arantza? Sí, más de lo mismo. Oye, lo del tranvía este que van a hacer en Baracaldo, lo van a hacer al final. Yo es que tengo aquí una duda existencial. Seguro que sí, seguro que sí. Eso es dinero y lo harán. venga, ¿qué hago? Y pon la mañana. Me van a comer una rabasa Venga, vamos en tranvía. Es que vamos. Bueno, pondrán tranvía, pondrán autobús, pondrán aviones, pondrán trenes, pondrán helicópteros. Bueno, en el que yo aviso al Ayuntamiento de Baracaldo que también pueden hacer viajes en helicóptero a retuerto, si quieren, ya que has ah, sí. mentado esto, porque hay un... ese barrio, porque hay un helipuerto en el Beck, y bueno, oye, que oye, está si ahí pintado, y claro, claro coño, se que se está perdiendo dinero, que se ha pintado, esa pintura se está perdiendo, coño, que hay que aprovecharla. Hombre, lo decimos un poco en clave de coña, pero la verdad es que es un poco triste, es un poco triste, pues que para las cosas que verdaderamente hacen falta, pues, eh, se estén venga a reducir los presupuestos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, eh, desde este... Se ha berriotchac también, eh, de, con este monográfico, que encima lo he muy bien, por que lo ha planteado como un periódico gratuito, como puede ser el que el puesto estos periódicos con reparten a la puerta del metro. Uh -huh. Entonces, en, eh, es una forma eh, muy directa de llegar a los ciudadanos y a las ciudadanas uh -huh. y, y también de enterarnos un poquito pues eh, qué cosas, ¿no? está haciendo un poco nuestro ayuntamiento. Sí, la verdad es que van a van a distribuir alrededor de unos 20.000, 22.000 ejemplares tanto en, pues eso, buzoneándolo, repartiéndolos en el metro en el tren, en autobuses y bueno, pues eso sobre todo para que, como tú bien has dicho que la gente eh, veamos eh, otras cosas, no las bonitas fotos que nos manda la revista del Ayuntamiento Baracaldo que es cierto que está ahí, pero que también hay otras cosas que todavía hay que mejorar en, en este pueblo baracaldés y que y que bueno, que nos atañen a todos y a todas que sí. <risa> Bueno, ahora en vemos en el próximo dat sorionak Jon, se izan san, eh enkartiko bertsolarien e, zabelketa eta bueno, ba hemendik gure zorion handi handia Jonentzat. E, mhm. <hazitzen> sorionak, eta, bueno hor eh, dau, bakarrik albistea oso mo, motza da zen eh, irabazi duelako eta horregatik bakarrik sorionak, Sinak, eta kristonaleina ja, ja. da, eh ba, bertzo, zera, enkarterriko bertzo zapelketa irabaztea, bai no. ez da, da erresa, ez da makala ta, ta mm. bueno eta, bueno, beste albistetan ba, hori ez, e, zera Eh, atzo, eh, oste gunean, eh, kainaren masazbian, ba, orkestu bueno, zuten, zera, eh, eh, liburu bat, hor eh, eh, Arrano Tabernan, eh, barakaldoko Arrano Tabernan, La maza y la cantera, juventud, baska, represión y solidaridad. Un libro del abogado Julen eh, Arzuaga. Y bueno, en este libro lo que lo que nos viene a, a decir, eh, pues bueno, que es un libro una vez más de, de testimonios y de recopilación de documentación, datos, vivencias y testimonios de jóvenes que han sufrido eh, represión precisamente por su actividad eh, juvenil. Uh -huh. eh, yo escuché a Julen Arzuaga en, eh, en Tastas y Ratia una entrevista que le hicieron y y uno de los eh, ejemplos que ponía que vienen en el caso en el libro, perdón, eh recogido es que eh, la policía acusaba a gente de decir de, de actos, de que realizaban ciertos actos cuando en ese mismo día y esa misma hora lo tenían detenido. O, ...o lo tenían encarcelado y, y, y le acusaban que él había sido. Uh -huh. eh, yo conozco un caso también eh, directamente de... ...bueno, eh, la Policía Autónoma Vasca saber que esa persona a la que le estaban acusando... ...no estaba ni en ese sitio, ni en ese lugar... Ni a esa hora porque había tenido un accidente de tráfico y el atestado firmado y sellado por la Policía Autónoma Vasca así lo ratificaba, que estaba en otro lugar a no sé cuántos kilómetros con, en un accidente de tráfico y bueno, eh, y no aparecía ese documento hasta que bueno, pues eh, apareció ahí de repente, pero que bueno... Eh, porque apareció de repente, que no se sabe cómo, pero si no, eh, eh, le pedían de aquella, recuerdo que eran 8 o, o 10 años, okay. le pedían, o sea que... No, la verdad es que sí que os invitamos, porque bueno, eh, va a haber más presentaciones del libro, el libro en concreto es La maza y la cantera, repetimos Juventud vasca, represión y solidaridad, y bueno, pues es un tema que es duro, pero es interesante, yo creo que es algo que, que bueno... Que se debería que todos y todas pues deberíamos un poco de, de intentar acercarnos a la presentación de este libro y, y bueno uh -huh. pues pues leerlo ¿no? Sí, la verdad es que es eso ¿no? que muestra eh, la verdad que una cara eh, muy distinta o, o al menos una parte de, de esa cara que, que no nos eh, dicen y que en ningún eh, medio de ma macrocomunicación vamos a decir eh, aparece o sea que Bueno, es interesante. Cualquier día se, se van a autoacusar ellos y ya se les va tanto la pelota que ya verás en esta historia. Y bueno, pues un poco enlazado con este tema que os estamos comentando, eh, Marcelo Tamendi, el que fue director de Gunkari y que ha sido absuelto de la acusación de terrorismo junto al resto de acusados, pues ha escrito una carta abierta. Eh, y bueno pues es una carta muy interesante y que bueno, pues os la vamos a leer ¿no? eh, con, en palabras de Marcello claro eh, pues en febrero de 2003 el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo decidió cerrar el periódico Egunncaaria único, eh, único que se publicaba íntegramente en lengua vasca en base eh, a unos supuestos delitos derivados de investigaciones realizadas por la guardia civil a instancias del gobierno español del momento. Junto al cierre procedieron a la detención de 10 personas, 9 de ellas anteriores o actuales directivos del diario, acusadas en aquel momento de pertenencia y colaboración con ETA. En los 5 días de incomunicación que padecimos en los calabozos de la Guardia Civil en Madrid, 6 de los detenidos sufrimos torturas, consistentes en agotadores ejercicios físicos hasta la extenuación, vejaciones, humillaciones, falta de descanso, asfixia, aplicación de la bolsa, amenazas implicando incluso a personas queridas y cercanas. Estos hechos fueron puestos en conocimiento del juez instructor en el momento de la declaración judicial, nada más salir, sin que se tomara la molestia de abrir una investigación. Entre los acusados hemos sumado 28 meses de prisión preventiva, limitando los movimientos de las personas que dejaron en libertad condicional. Son muchas las personas que, como nos ha ocurrido a nosotros, sufren en los medios de comunicación un veredicto previo de condena, terrorista o cualquier otra acusación, y que finalmente son declaradas inocentes en instancias judiciales. No es justo que la opinión pública, condicionada por algunos medios como profesionales, condene antes de tiempo. Los medios de comunicación deben informar con, ver informar con veracidad y respeto... Y es un derecho no solo de los afectados, sino también de los ciudadanos receptores de información que deben exigir rigor en el tratamiento de las noticias. Solo me cabe agradecer a quienes en todo el Estado español y fuera de sus fronteras nos han apoyado en este largo proceso, incluso asumiendo el riesgo de ser acusados, ellos también, de pertenecer a un entorno en el que son presa fácil de los llamados poderes fácticos. Aquí hemos de decir que al final el caso de Gunkari eh, fue asuelto, eh, la sentencia eh, asuelve con una claridad eh, rotunda a los procesados eh, bajo la argumentación de no existir actividad delicti perdón alguna y que en la misma sentencia declara ilegal el cierre del periódico. Pues bueno, más, eh, de, lo más, de, lo más mismo, de lo mismo, pero el objetivo yo creo que estaba cumplido, que era el cerrar el periódico y que, eh, pues bueno, eh, no se pudiera retomar algo que no lo han conseguido, puesto que, que bueno eh Gunkaria quizás eh, ya no exista como periódico, pero eh sí existe su, vamos a llamarlo hijo hija, ¿Su cachorrillo. El cachorrillo berría que ya no es tan cachorrillo no, ya, ya, ya, ya, ya tiene ya, ya, ya, ya. ya tiene Pero sí si es un poquito más de lo mismo, estamos andando. comentando, ¿no? Igual que lo del libro, pues como pues es un enjuiciamiento, ¿no? por reviva, o sea, tú eres sí. de tal palo, pues porque ¿Sabes? pues porque igual estás eh, pues buenomente en un medio de comunicación pues estás expresando opiniones eh, pues muy diversas ¿no? entonces pues ese enju enjuiciamiento previo que hacen a las personas humanas pues a veces bueno pues eh, sabes teniendo que sufrir pues todo un proceso judicial pero que luego al final pues eh, se ve claramente como esas personas pues son son declaradas inocentes ¿no? de todo esto uh -huh. y bueno eh, como ya comentamos eh, hace hace tiempo y que incluso en tuvimos aquí una, el carrisqueta con, con gente de la siguiente noticia que nos explicó su situación. Y, y la gente de la que os estoy hablando es pues bueno eh, la huelga de ambulancias de Osaki Decha, los, eh, los conductores de, de ambulancias que habían convocado eh, una, una huelga, eh, han dado ya por finalizada esta huelga el... El 24 de, de junio Visto que Ni la patronal ni pues eh, Muestran ningún interés Por, por solucionar las peticiones de, de los trabajadores Lo que sí quieren eh, Recordarnos es que llevan Dos años para eh, Intentar eh, Solucionar su, su convenio Y que bueno que Van a seguir luchando en esa línea Sí, sí, la verdad es que es una movilización que, bueno, que llevan un montón de tiempo con ella y que bueno, pues esperemos que uh -huh. que siga siga adelante y que consigan las cosas. Eh e, bueno, a ver, gauza bat. Euskere ikasenai baduzue eta ez bad ekosu eh dirurik, lasai se oletagastetzen eh pues apartatu dute gauza berezi bat. Eta ikastaro batzuk antolatu dute eta astrenen az, eta ostegunean Aztelenero eta oztegunero uh, e, izango dira klaseak. Arratzaldeko zeietan, e, Euskara ikasinai nahi duzue, bat bat antolatu dutean, eta doainik izango da, azikenada, babitu zeukera eukiko, eukiko duten, uh -huh. e, Euskara ikasteko. Eta gaina izango da doainik. Ose, aztelan biegun, errepikatzen duk egunak, aztelenero eta ostegunero eta ane eukiko dozue aukera hori, Euskara ikasteko. Bai, ba, bueno, ba, honekin eh, bukatzen dugu eh, nazioatala eta euskal eh, erriko albistekin eta orain ja nazioarteko albistekin, ez? Eta eh, hemen bakarri badaukau eta, bueno, da, el gobierno británico reconoce sus crímenes en el domingo sangriento. Bala, huevos! Y comentamos, eh, pues, bueno, el domingo sangriento fue... Cuando soldados eh, británicos, el 30 de enero de 1972, eh, unos eh, soldados británicos del primer regimiento de paraicaidistas dispararon contra una manifestación a favor de los derechos civiles. Uh -huh. eh, David Cameron eh, ha presentado ante el Parlamento el informe dirigido por el ex juez del Tribunal Supremo, Lord eh, Savile of New Dijay, Y, y bueno, lo que dice textualmente y lo que manifiesta textualmente es lo siguiente. Estuvo mal, lo que ocurrió nunca debería haber ocurrido, el gobierno es el responsable último de la conducta de las Fuerzas Armadas y por eso, en nombre del gobierno, de hecho, en nombre de nuestro país, lo lamento profundamente. Bueno, con esta esta noticia, sí, rápidamente eh, tenemos otros casos que todavía no hemos sacado no hemos tenido pues bueno esta bueno pues es, esta manifestación por parte del gobierno como una muy cercana como ha sido la de Israel ¿Sí? ¿Eh? A cuenta, eh, de de a cuenta de la flotilla de la libertad con que llevaban ayuda humanitaria a, a gaza palestina uh -huh. y por otro lado tenemos otro montón de, de, de casos sí. y de ejemplos pues bueno como los crímenes de gasteis el gal el batallón vasco español franquismo pero lo que es curioso es que se tarden pues casi 40 años en reconocer unos hechos que bueno que es que son vamos que son obvios no mm. quizás dentro de 40 años y reconozca que, que bueno pues que verdaderamente la incursión en la en la flotilla de, de humanitaria pues fue una incursión totalmente ilegal en aguas internacionales por el ejército israelí pero bueno es curioso ¿no? pues que, que David Cameron pues ha, haya tenido que esperar bueno el gobierno inglés haya tenido que esperar tanto tiempo ¿no? y que encima tampoco a mí no me parece algo como de condena o sea sabes que al final o sea murió un montón de gente encima eh, parte de los manifestantes incluso luego fueron enjuiciados como que habían sido ellos los provocadores de, de, del, del llamado domingo sí. sangriento porque sí, sí. pues porque había habido eh, digamos una revuelta armada no dentro de la manifestación Eh, bueno eh, este tema como bien dice como me dices ma aquí pues es un poco lo que se está repitiendo no Te, no hace falta uh -huh. tampoco remontarnos en el tiempo 30 picotacos sino que hace sí. sino que hace dos semanas pues ocurrió en israel está uh -huh. ocurriendo en un montón de, de lugares del mundo pues uh -huh. entonces pues ya estamos poco, y estamos hablando de gobiernos que se hacen llamar democráticos. que se hacen llamar pues decimos ¿Eh? que se hacen llamar y ¿no? el... Marcamos lo de, se hace llamar democráticos bueno, bueno, es que Olat nos va a echar bronca Nos está haciendo ya señas raras <risa> Tenemos que cortar Sí, pues nada, pues ya eh, Cortamos, además hemos terminado ya con las noticias Toda. Olat, Olat. No Y de más bronca. gente, o sea que Cuando quieras ¡Oh, Dios Bueno, va hemen eh, gauz eh, berriro, eh hor si, <ríe> si, si, si eh, Bueno, galla, Noche de San Juan. Ya hemos comentado un poco, ¿verdad? El hmm. solsticio y todo esto. Y ahora un poco la, la noche de de San Juan, que es curioso porque se celebra En eh, la noche del 23 al, al 24, cuando el solsticio es el 21. Yeah. Y habrá mucha gente que se pregunte ¿Por qué? qué? Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? por pues qué? Sí. Bueno, pues eh, muy curioso. Eh, se celebra eh, esos días, o sea, ese día, porque al cristianizarse la la fiesta, eh, la noche del 23 al 24 nació eh, San Juan Bautista. Eh, y entonces eh, su haitá y eh, zacarías pues para anunciar que había nacido su hijo y eh, dice la el evangelio de san lucas que, que bueno que encendió hogueras para anunciar que había nacido su hijo y hay un dato muy curioso aquí porque eh, la iglesia eh, siempre eh, ha celebrado la muerte de los santos no verdad, el claro. nación no, no el nacimiento divina, es sí, el único, eh, al menos que, que conozca, conozcamos y, bueno, en lo que eh, información hemos recopilado aparece. Uh -huh. y, y, y, bueno, aparte de esto, eh, hemos de decir que, que, bueno, la noche de San Juan, pues, eh, se enmarca prácticamente en todas las sociedades eh, tradicionales de, de Europa con eh, rituales pues de antiguo origen y, y una profunda eh, funcionalidad eh, cultural por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? Sí. Y entonces pues bueno, eh, nos vamos a ceñir ahora con estos eh, pequeños eh, datos uh -huh. más a pues bueno, a nuestro Inguru a Euskal Herria, a Euskal Herria ¿no? Eso mitos, creencias y costumbres. Sí, que tanto sí. Me sí, nos... sí. sí que es cierto que Anoche de San Juan está, está muy ligada, ¿no? Yo creo que al tema de bailar y saltar alrededor del fuego, pues para purificarse y protegerse la influencia demoníaca, pues y asegurarse, ¿no? Pues el tema del sol y demás, pero está muy unido al tema de de, de Amalurra, o sea, del tema de la tierra, está muy muy muy unido. Uh -huh pues eh, digamos que el tema de, de la noche de san juan es una es una fiesta que está muy arraigada pues en casi todos los pueblos y ciudades de oscar herría y bueno pues se realiza mediante pues, hogueras en las plazas en los barrios incluso en la playa no el motivo central de la fiesta pues es el fuego eh, y parece razonable no que la que, que sea el fuego en sí no en esa noche pues pueda tener una explicación la explicación de por qué el fuego es pues, una explicación muy simple ¿no? que es eh, desde antaño cuando la comunidad se reunía para sus ritos se encendía un fuego con el que iluminarse y se cantaba alrededor no o sea es como un poco lo del divertirse cantando ¿no? y de ahí deriva pues la costumbre de encender eh, eh, hogueras pues en, en, durante pues en este caso de la, la noche de san juan y sí. Y bueno, pues también deciros que el antropólogo eh, pues Julio Caro Baroja pues, nos cuenta la vinculación que hay las hogueras y el sol. Pues si nos explica un poquito cómo los ritos giran en torno a, a 11 costumbres, ni más ni menos 11, y creencias de origen indioeuropeo. ¿no? Y que las, las clasifica pues un poquito de la siguiente manera. ¿no? La primera, pues en creer que el sol sale bailando la mañana de San Juan. La segunda que bañase Pasear descalzo Sobre el rocío Al amanecer Asegura salud Todo el año sí. La tercera Adornar <risa> Perdona Me estoy hirviendo Porque me he imaginado eh, Algún zumbao Que igual eh, Igual está apuntando Sí Que se va a pasear <risa> Desnudo Por los parques De Baracaldo Ahí Por el parque botánico eh, Por los romeros Y por los sí. tomillos Joder. Sí, sí y ¿Cuánto luego... le meterían De multa? Pues no sé Pero seguro que le detienen Y dice Yo estaba una tarde En mi casa En el sofá Escuchando un programa De radio Y de repente escuché que tenía que hacer esto y taca nos, nos lo comemos nos lo con patata nosotros bueno, Ay, continúa eh, luego, a ver mmm, así, ah, también dice este buen hombre Julio Caro Baroja, que la tercera cosita que hay que hacer es adornar ese día con ramaje del pino albar y fresno las puertas y ventanas para proteger la casa contra los rayos pino albar, que pino común Sí, bueno, no lo sé. Lo que sí es cierto eh, hay una costumbre es que se ponga en las puertas el famoso huskilore. Ah, sí, eso sí. Para defender a las casas de los malos, de los malos es espíritus. Sí, espíritus. Sí, sí, sí, sí. Y por cierto, con lo del Rocío es costumbre también en la Escalherría eh bueno, pasear y tal, pero lo que es eh, es el ganado pasearle eso por los lo campos para que bueno, pues el ganado se como fortalezca se, sí. y sí, sí. Y bueno, sí, sí, sí, sí. no es una coger forma como de coger esa energía de, de la balurra y Ajá. ¿no? Y, y meterla dentro. Mm. Eh, luego también la cuarta es alfombrar los umbrales de las puertas con diversas hierbas hierbas y flores. No sé qué es verdad, ¿no? El poder tanto porque huele bien no y es una uh -huh. forma de las hierbas, las andabelarras en Euskadería siempre se han utilizado mucho también como uh -huh. forma de protección. ¿no? Eh, el quinto, conservar estas durante todo el año para utilizar su infusión en caso de ciertas <coughs> enfermedades. Te <coughs> voy a una cosa. En Girona uh -huh. hay un brebaje, bueno, un brebaj no es un licor que es súper barrigo que se llama ratafía uh -huh. y que lleva como 50 especies diferentes de plantas. Joder. Y hay una, la última, que la recogen en la noche de San Juan. Y tiene que ser esa, en esa noche. La recogen y la utilizan para hacer la ratafía. O sea que incluso veamos como la influencia ¿no? de, de la noche de sí, San Juan y de ese curioso. poder en, eh, en las costumbres de diferentes pueblos. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues esta, pues hacer fogato durante las casas y en las encrucijadas de los caminos durante la noche anterior al, al día de San Juan. Eh, luego también llevar a las piezas de, labr de labrantio manojos de hierbas encendidas perdón manojos y hierbas encendidas en estos fuegos a fin de ahuyentar los malos espíritus y evitar plagas y enfermedades de las cosechas. Hmm. Bueno, y aparte de, de esto, pues bueno, eh, hay otros eh, pues otros eh, otras costumbres. <ríe> Me estoy riendo porque es que la pobre Alanza se la saca la, la garganta y ahí a poco más se nos asfísia. Se ha puesto del color de su pelo rojo. <risa> Pero bueno... Eh... Ah, y de mi Niki, es verdad, y de mi Niki. <risa> Nos bueno, pues eh, nada, continúo yo un poquitín, lanza Venga, pues eh, también lo de saltar eh, sobre estos fuegos para evitar dolencias. Y en Euskal Herria, por ejemplo, eh, hay un rito, creo que por Urdaibay, eh, que saltan eh, los fuegos Eh, pues bueno, para no sé qué, sarna fuera, creo que es lo que dicen cuando saltan por encima sarna fuera, pues precisamente para, para eso, ¿no? Para que se cure de, de la sarna sí. en el que la tenga y luego, pues bueno, plantar en la plaza pública el llamado árbol de San Juan que no debe ser reclamado por su dueño aunque se haya sustraído contra su voluntad. Mira tú qué majo. Sí, bueno, esta por ejemplo es una es una costumbre que está muy arraigada en, en algunos pueblos de de árabe, de de Álava. Y, y entonces pues bueno eh, sin más comentaros que, que los famosos mayos por ejemplo que igual habéis oído alguna vez pues bueno hmm. eh, viene un poco de puede venir un poco de allí no <risa> coronarse con flores y, eh, y hierbas de los romeros eh, de ciertas ermitas de, de san juan Eh, pasar tres veces a los herniados por una hendidura practicada en un roble a fin de, de que cure la dolencia bueno, la verdad y es bueno. que es eso que hay un montón de, de costumbres y de creencias uh -huh. en, aquí en Euskal Herria pues ya ha vuelto, eh ya estoy bien ya estoy bien, no se preocupe pues, y bueno, pues decir eh, un poquito que eh, que tenemos cuatro elementos básicos en, nuestro, en el análisis un poquito ¿no? de, de lo que uh -huh. es la fecha de suicidio de verano que es el culto al agua, al fuego y al, y al árbol Eh, se cree que al amanecer el día de San Juan, las aguas de infinidad de fuentes, pues tienen así como un poder mágico, porque son así como medio bendecidas. Entonces, pues para las enfermedades cutáneas, pues van de, van de maravilla. Sí, sí. Nada de baba de caracoles eh, en el, nada, el teletienda nada. hecho. Y luego el tema que he que, que comentado antes, Maki, ¿no? sí. Lo del tema del culto al fuego, pues el tema de la sarna fuera del saltar por encima, pues tampoco relacionado con el culto al fuego, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues la gente que saltaba, ¿no? Gritándolo de sarna afuera, pues que quitarse uh -huh. un poquito esta esta enfermedad. Y al final de la tierra que representada por árboles y ramas del año anterior, eran quemadas en el ritual durante esta noche y pasadas sostenidas por los cultivos para proteger las cosechas. Uh -huh. Así que fíjate qué de cosas, qué de cosas. Qué de cosas en... Y hay un ritual que nos hemos dejado que eh, pasaba y que conoceréis mucho en Euskal Herria. Eh, tú has comentado por eh, al inicio del programa lo de Arantxa, lo de eh, la chocolatada, ah, sí, sí, sí. vino, el hacerse allí unas patatas, asar unas patatas choricitos, y no sé don. qué, con el fuego, echar los malos deseos sí, y escribirlo, las, sí. escribirlos y tal. Y hay otro que eso se ha hecho, es que muchos jóvenes, eh, después de, del curso, tiran los apuntes. Tira, verdad. Tiran tira los, los apuntes, apuntes al río, fuego. todo Bueno, ¿verdad? el que haya cogido apunte, apuntes, eh, claro, eh, no. ya sabes Pero cómo es va verdad. esto. Oye, que yo también me acuerdo que quemé ¿eh? los apuntes. Ahí Ajá. no sé de qué asignatura esta era matemática. Sí, hay que todos. <risa> Cuando la probé. <risa> Eso, que, que hagan los logaritmos neperianos el fuego. <risa> que se fastidie. Bueno, eh, eh, bueno pues eh, ahora eh, vamos a pasar a otro tema. Pero antes os dejamos con una canción preciosa. Que Olachi nos va a poner en un titán. Ginoiz Galtu banin zen Nina zu banin zantze Niabezala kori Y para al deurase aka tu segualdean El tortiñas veterix iraus de ni valla Y y un arguiak Are duna finak, zure onik astuak arbiten urariak Erreken erreginak Hei hei! Hei hei! Hei hei! Hei hei! Hei hei! Niña bonita, zut daukazu nirriaz Niña maria, biztu zazu Bai tapea vega tu has batis besarga Ba tu gintu sexu mirkako he, Oh Hey hey hey hey Hey hey, hey, hey! hey, hey! hey, hey! Todas los rincones del planeta tienen su encanto. Cierra los ojos y abre tu imaginación. Esagutu mundua mugitu gabe. Bueno, ba, aurrera jarraituko dugu, eta labur labur gaiarekin bukatzeko, Lehen Arantza komentatu egun bizalase, bidaia mitologiko egingo dugu, Euskal Herria handia dugu, baina guk bueno, ez daukago astirik Euskal Herri osoari huelta emateko, Eta testu polit batzuk topatu ditugu, guk ditugu, ditugunak beti polita dira guretzako sikieran, eta eta bueno ba, ba bueno, guk bidaia mitologikoarekin batera, pertsonaia mitologikoak ere aurkeztuko izkiz begu labur labur, denok edo geienok baitakigu zeindan zein, eta norekin hasi? Etamarirekin hasiko gara, gure jainkosarekin hasiko gara jakina. E, Mari Kristauta zure horreko euskaldunen ireilu nagusia izan zen, Amalur izenez ere ezaguna, eta Non ibilo izen Mari, ba Mari mendirik mendi joan etorrean ibiltzen zen, sugarrak eta izegufada bortitzak, odeizuriak edo hortzadarrak mugiarazten zituen, emakumezkoa, eta, eta non egiten zuen lo, ba hainbat lekutan, besteak beste geure, geure geografian ugariak dira, marirekin lotutako kobak, Pagordellan ba, ezagun ezagun dugun supelegor, Markinan Gabaro, lezunen e, Marizulete, azkainen edo altzainen ere e, bizizanda gure Mari. Baina bizileku horiek zarritan aldatzen ditu eta ezagun ezagun dugun beste leku edo txokoetako bat Mariren ibilbidea borobiltzeko Arrazolatik Ezabalaurren dira doan e, bidea dugu atxondo inguruan dagoena. Bert e, bertara joezkero urbil daukazue Mariurrikako da, ba, eta Mariurrikako ba ikusi eta boton ainoko aldatsarikingo diozue eta bidean nahi duen erako jakina. Ezkilarreko atea edo begi agertuko zaigu, e, hartango sakaun ikusgarri erakusteko dana Mariren e, etxetako etxetako bat. Mari Gipuzko aldean ere ibilio zan, txindokkiiko dama izeez ezaguna, eta aloinako gaiztoa, e, oinatin, e, araitzen diotenez intzeko dorrean egoten zen, eta gero badaukagu Mariurrika, e, bueno, pues, Nafarroan ere bizizan zen e, testi gantza, Mariurrika izenez, horre ere pasai zotxo bat ere badago, baina beste egun batera gutziko izuegu. Gure beste pertsonaia gogoko bat, Estakiko bueno, oraingoan gizoneskoa dugu eta bidaiarekin jarraitzeko jentilak aurkeztuko bizkizuegu baziren gure gure erraldoi paganoak eta bueno, erraldoiak izateaz gain e, fisikok kitzelak ziren bizkorrak baina berean xaloak oso gardenak eta non bizioi ziren edo zer zuten maite, ba mendigoialdeak. Haietako askok mendi mendigoialdeak zituzten bizileku eta bueno, elezarre kontatu digute zinizkera aiek zen desagertu ziren, ezta? ekialdetik aldetik e, ode jargitxu bat agertu zen, kismi edo kristoren jaietzaren berri emanez, bueno, total kristautasunaren aurreko aurrekuskaldun basati gogor eta paganoa ez urmamitzen du gentil Eta guk non lekutuko ditugu, hainbat zutan, geografiko ki ba, gentilak e, kobazul askotan bizi zan ziren, besteak beste gentilzulon, leitza horoskoon eginon, ko ban Izpaztarren lekisu inguruan basainzulotan bidania eta ataunen, edo dimako jetil zubi endoka itzuluetan e, Bueno, kasu honetan jetil badu bere bere istorioa. Liliko zubia bezalae. gero era komentatuko dizuegu. Mm, gero ibar mitiko bat ere bada Olat zizenekoaro itxia eta mutriku, mutriku inguruan dago eta jentiak inguru hartan bizi ziren Arnon, Arnora olastik igo daiteke, baina hori baino lehen bueno, guk topatu dugun testuak eta guk euk ere bisitatu ditugunez basterraiek gomendatzen dizuegu e, olazko San Isidro Basilizaren atzealdeko aitzulara joatea, bertan sorginek e, saintzen dituzten zituzten edo dituzten euskalo leizetan e, eskutatzen homen e, dira bailarako burak eta gentillak ere bertan bizi izan ziren. Gero e, ziortzan, luzen mainarian, gentilarriak e, alotza haralarrin guruan ere baziren, segama eta tolosan Sanson arri, dana gentila eta arria bitzak elkarrekin lotuta. Sanson gentilaren ere baukagu beste baterako, eti danak karameloa horre hau basterrean eta gero kendu, baina hori daurren guasten ere entzun gaitza zuen, Beste pertsonaje oso maite dugun pertsonajea e, lamiena da. Lamiak emakumezko numenak ziren, edo emakumezko bereziak, erdi animalia erdi emakume, Euskal Herrian oso errotuta, lamiak ederrak izaten ziren, errazmaite mintzen ziren oietakoak, eta ibarretzetan e, hibilte oso, oso gustuko zuten. Guztu bero araño joan gara, eta zu beroan baukagun ligiko subia, eta, bueno, ligiko zudia lamiek eraik jomentzuten, eta hor dainan erriko neskati jarik ederren askatu zuten. Gero ikusiko dugu bukaera, bueno, bukaera esen soriontzo izan lamientzako, bai ordea ligiko lagunentzako. Eta beste pertsonaietako bat eta gure bidaiarekin aurrera egiteko sorginak ditugu, sorginak, bueno, ba, bai mitologikoak eta bai haragizkoak izaki fantastikoak ziren, eta, bueno, eh, Lizaren aburuzde aburarekin eh, ituna egendako pertsona gaiztoak, ezta. Non topa ditzakegu, ba, toponimiari begiratu arina ematen baldin badiogu eh, araba inguruan, eh, erri osan ere, eta et pasteru garrietan, ezta, gipuzko aldean, hainbat mendimagaletan, eta sakana, gure sakana, nafarroako sakana, gure mitoen ibarra dugu, Eta horien erakusgarri, beriain, beriain edo sandonatu mendia, eta barku baten e, branka itxura daukana. Eta bertan, bueno, gure pertsonaia aurretia zaipatutako pertsonaia mitologiko asko bizi ziren Eta, bueno, guk ez dakit pertsonaia mitologikotik tixer daukagun, baina edozen kasutan gonbiatzen zaituztegun hola bait borobiltzeko e, gure paseoa, baipatutako mendia haietatik aiet, ustietatik osteratxo bat egin egiteko gomendioa lusatzen dizuegu, eta besterik gabe, denbora gainean dugu eta jarriko dizuegu kantatxo zati bat, eta joango gara jendara. Agenda. Agenda, agenda, agenda. Agenda. Bueno, pues hoy tenemos aquí a la realizadora, realizante que realiza. Era se llama Presentauma una vez. Agendanzan. Agendaranchan. Agenda Pues sí, ¿qué pasa? Yo soy la mega ruptura de auditoría. Agenda Express. Pues venga, tita. Tita, tita. A la Santa Sarazú. Ba, venga, e, lehenengoa hori, gaur hostiralean, hostiralean e, amazortzian, hori, ba, lehen txarto esan dut eta orain ondo e, e, esango dut. Ba, hilake amazortzian, arratzaldeko sortxietan, barakaldoko udaletxaren e, aurrean, ba, ba e, konzentrazioa ingo dute eta hori. Eta Hori da. Hori da, bai. Eta bueno, ba gaur da eh e, ezkerraldeko ikasleguna eta bueno, paiskaslea bertzaleak eh dute hemen eh Barakaldon. E, zeiterdietan izango, bueno, ukiko ukiko dute kalejira bat, eh, e, bagatzatik. eta e, gero 9 ekitaldia e, eta bideo emanaldia. Eta 10 ba kontzertuak e, 121 Crur Eta Norte de Apatxa Es End, que es la gente Endica Perdónala ¿Qué? Que no sabe lo que hace <risa> Eta ¿Dónde no haría Oleta gastetxean? Ah Está gano Ni berribo Ge Bai Conchortua Gau Edazkan eh, Egon Godira Guerrilla Urbana Eta pleonakis Plectos Que ¿Eh? El Chezco Eh, es el nuevo cantante de, Pl de Pleonakis Plectos, para que quien no lo sepa y conozca a Pleonakis, pues que hoy está de súper estreno. Es el cantante de carretera agropecuaria, pero bueno, que también va, va a ser el cantante de los Pleonakis. Así que si os animáis y bueno. tenéis cinco eurillos, que vayáis para el ASCA. La vale. eh, laguna, ¿qué es? <risas> y bueno, eh, la siguiente. Eh, Iruki Gune, un, una charla sobre la prostitución eh, que nos presenta Ichi siga y vea Espejo en la uh -huh. Ecoheche de Bilbao, calle Pelota 5. A las 7 y media de la tarde hoy Mañana, sábado 19 Erría habían Pues nada eh, a las, eh, Desde las 12 eh, y media A partir de las 12 y media Pues eh, habrá sí. Lo que van a hacer es Van a prender fuego a un fuego Ah. O sea, es en plan como reivindicación De, pues sabes, como viene San Juan, lo de renovarse, no sé qué, no sé cuánto sí. Pues un poquito, pues, gure rían, capitalismo Capitalismo, en Símbolo, nagusieta korobden Beburen aurreari Pues lo que van a hacer es Van a hacer una fogata delante del BBVA para renovarse Y, esas cosas. y otra, ma tenemos manifestación eh, Mañana a las cinco y media Que sale desde Sagrado Corazón En Bilbao, el TAF ya no está Hipotecado, HT Gelditu Vale, y también tenemos Manifando a cuenta de los eh, jóvenes que van a ser eh, pues enjuiciados, eh, a las 7 y media desde el bulevar Boulevard. Eh, Tastasi Ratia, que tiene mañana super fiesta en, en el Café Anchoki, a cuenta de lo del Mar de Fueguitos, el programa que Ajá. cumple 10 años. Y los 18, va a haber un fiestón, para que si queréis ir, que vayáis. El, do mañana. el domingo, 20, fiestas de llano con el concierto Lagunita Mental a las 6 y media. Y nada, pues un poquito deciros que el 23 de la noche de San Juan Que cojáis todo, que veis a la calle, que disfrutéis Que en todos los barrios va a haber cosas, va a ver embagacha Va a haber en ronte, a haber en sal, va a haber Así que nada, que yo creo que ya Ya ah. hemos llegado como siempre <risa> <risa> Vale, Arantxa, va, Papá. bueno, Irrenguarte Vale, Maki, Verdi Bueno, hola, Agur, ¡Agur! maitxia. <risa> <No, risa> agur, gustio, y badakizue. Rikolore.org. Vale, venga, datorna astearte. Agur. ¡Gracias! <risa> ¡Gracias! ¡Gracias! sateles pasa y tú te Nire cuanta cari ni le le cuanta le anda de la para aquí erituarena ber quería su caraza y sediadina direl que leemos a la gocilla que os caras se le va y os caras se le va hipo piki te compreste tu ue seas madu vaya lorra está tu Luakiko armada